Tan Tan como un serremannos el fervor americano.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 Latinoamérica y el mundo. Empezamos el programa tratando la situación del hermano pueblo peruano. Muy álgido el clima generado por las derechas fascistas que tratan por todos los medios que se declaren inválidas las elecciones. Pregunta base. ¿Quiénes tienen el control de los actos electorales? ¿Quiénes tienen el control de la Junta Nacional Electoral? donde casi la mitad de los miembros responde al fujimorismo, no hay un solo miembro del tribunal favorable a Castillo, pero ellos consideran que podría ser inválido el proceso. Si así fuera, los que tienen que dejar sus cargos son los miembros de la actual Junta Nacional Electoral y darse de baja a todos los responsables de cada zona porque todos serían corresponsables de actos contra la democracia y la Constitución. Así de simple y compleja está la situación. Aunque le dieran, sospechosamente, el total de votos recurridos a Keiko Fujimori, no le alcanzarían a cubrir o superar a Pedro Castillo. Nadie dice una palabra de cómo se contaron los votos del exterior. Las urnas controladas por las autoridades electorales y de los partidos en el Perú profundo reflejan la realidad. En algunos lugares de las zonas más beneficiadas han hecho actos reñidos con la legalidad democrática y lo único que hicieron los partidos de Castillo o de Verónica Mendoza es poner la objeción pertinente. En dos casos que se quisieron llenar las urnas, los capturados que dijeron pertenecer a Perú Libre, fueron identificados como afiliados a Fuerza a fuerza Popular de Keiko Fujimori. Y están hablando de siete casos comprobados. Hay situaciones que demuestran la intervención de la CIA norteamericana en estos hechos puntuales para proceder a organizar el clamor popular de los votantes de las derechas por el fraude en las elecciones. ...controladas por ellos mismos. Está el preso ex ministro del Interior e Inteligencia de la OE, ERA Fujimori... ...Vladimir Montesinos, preso en una base de la Marina de Guerra del Perú... ...en un sector de más, máxima seguridad, que se ha comprobado que está gestionando... ...desde allí la movilización de las organizaciones derechistas... ...y coordinando con los sectores políticos afines... ...para generar tensión social y desórdenes. Todo esto en el marco de una exacerbación del miedo al comunismo. En las sociedades muy atrasadas económica, social y política... ...se demuestra que estas amenazas todavía tienen asidero. Las provocaciones de los neonazis locales... ...justo cuando no hay ronderos ni reservistas en las concentraciones y la presencia de las fuerzas policiales para defender a los agresores cuando las personas concentradas reaccionan. Demuestra una acción premeditada y esencialmente cobarde de aprovechar la falta de fuerza de ronderos y reservistas de las Fuerzas Armadas para agredir las concentraciones de pobladores, obreros, jóvenes y agricultores venidos desde el interior para defender su voto. Esperemos que ganen espacio las fuerzas que no quieren la violencia para imponer sus propuestas. Pero hay que tener en cuenta el millón largo de reservistas y los dos millones y medio de ronderos armados que defienden al maestro y rondero Pedro Castillo y su derecho a presidir los destinos del Perú, avalado por la mayoría de los votos, aunque sea por un voto. ...por 100 o 50.000 como dan las cuentas finales. El aviso de los trabajadores de la Confederación General de Trabajadores del Perú, CGTP... ...habiendo agotado todas las instancias legales y políticas, es clara. Si no hay proclamación, habrá paro general... ...y en ella estarán todos los pueblos y provincias donde Castillo ganó. No habrá alimentos para los fascistas y los reaccionarios que buscan burlar una vez más las decisiones populares. Estaremos al pendiente. Esto que nos pongan aviso. Ya se han desechado más de 20 acciones de nulidad sin presentar una sola prueba de fuerza popular. Restan 8 más, una de Perú Libre. Para las derechas, solo cuando ganan ellos hay democracia. <risa> Vamos a nuestro país, que no difiere mucho del Perú en cuanto a besanías y corrupción galopantes. En la entrega del territorio nacional por parte de las élites, a las empresas multinacionales, como lo hiciera Nicanor Duarte Frutos que le regaló a Bush Hijo 40.000 hectáreas de tierras del Chaco Boreal. Una sangrienta burla a nuestros combatientes caídos en la defensa del Chaco, siendo la Standard Oil una de las principales responsables de la guerra y de los aviones militares bolivianos que también sirvieron para bombardear a pueblos inermes en el interior de Bolivia. Pero básicamente es una acción concretada por un gobierno colorado. Desde 1937, exceptuando los seis meses del gobierno revolucionario, ...de coalición del 47 y los cuatro años de Fernando Lugo... ...el resto desde los colorados y sus aliados... ...como Florero Franco, un liberal de la catadura de Blas Llano... ...un empleado de Horacio Cartes... ...que casi consiguió quedarse con otro partido político tradicional... ...como parece que sí lo hicieron... ...con uno de ellos precargando las máquinas de votación pero hay info de que muchos afiliados no habrían podido votar, ganando los fraudulentos por 100 votos. Extrañamente, el Tribunal de Justicia Electoral no tiene posibilidades de intervenir. Si hubiere fraude, así fuera denunciado como tal. Pero sí tienen facultades para determinar si una agrupación puede participar o no. Raro. Y por otro lado, un tipo como Quintana, en Ciudad del Este se proclama vencedor en comicios bastante interesantes donde hubo en la general más voto que votantes y además hubo un festival de compra de votos abierta descarada no solo en Ciudad del Este sino en todo el territorio nacional pero el Tribunal Superior de Justicia Electoral no se enteró porque es difícil demostrar la compra de votos y los audio videos ...no son suficientes para ellos. Así, una persona de probada rectitud... ...tiene problemas para presentarse y votar. Un declarado delincuente como Quintana, narcotraficante... ...es elegido para ser autoridad política. Esto es lo que debemos derrotar en las municipales. A toda esta delincuencia social que nos saca el sustento... ...de nuestra mesa y familia... ...y generan mayor sufrimiento, desocupación, miseria, analfabetismo... ...precarización laboral, prostitución y delincuencia por drogas. Son las apoyaturas políticas de los grandes negociados. Son los garantes de la ocupación de la tierra de los campesinos y los originarios. Son la garantía expresa de los ojeros narcos y agroganaderos que saquean, roban y queman y desplazan a grandes cantidades de población autóctona para transformar a esas personas trabajadoras en parias, destruyendo familias, explotando la niñez, prostituyendo a las jovencitas, la única salida a la mujer, trabajo precarizado o prostitución, que significa esclavitud en todas sus más aberrantes formas. Cuando venden sus votos, sus voluntades, están entregando su futuro en manos de badulaques, a los que a ustedes les importan menos que un perro callejero. El IPS es un ejemplo claro de todo lo que dijimos antes. Lo que dice Pedro Halley es muy claro. Están dejando fuera del sistema previsional estatal solidario a los asegurados y los transforman en una aseguradora previsional financiera. Significa que usted pone en un ente previsional y los fondos son de la APP privada, pero se llevan los fondos provisionales que son enormes los sectores de siempre. La Corte Suprema es enteramente responsable de la situación planteada y lo mismo la Contraloría General de la República. El hecho de que no haya resolución contraria a derecho conculcado por parte de diputados y senadores los hace corresponsable de estos hechos gravísimos de desfalco de los fondos privados, no públicos de los afiliados del IPS. El robo de los fondos del IPS es el hecho fundamental de los neoliberales colorados contra la ciudadanía toda es responsabilidad última de los verdaderos responsables políticos del país, la dupla HC-MAV, Horacio Cartes Mario Abdo Benítez. Con la relación a la pandemia mundial, la cantidad de vacunados con relación a la cantidad de población es la mínima vergonzosa de un gobierno con dos cabezas visibles, pero una peor que la otra, pues... Si uno es un inepto, pecho frío, el otro con el poder económico que posee no hace nada para paliar la situación. El total de vacunados se aproxima a los 424.000, siendo aproximadamente el 5.92 con una sola dosis y el 3.37 con vacunación completa. En Latinoamérica, el Paraguay es el último por su cantidad de vacunados completos. El que le sigue es Bolivia con 502. Estos datos tienen algunos yerros. Por ejemplo, la Argentina está en 20 millones de vacunados y tiene recibidos más de 25 millones. Al, al hablar del gobierno, inevitablemente debemos acusar al principal responsable de todas estas maniobras por su enorme poder económico y que trata de reposicionarse lejos del desastre para que los ingenuos e ignorantes de la base social del coloradismo y los indigentes les voten por un plato de comida. Al mismo, las ciudades y cualquier centro urbano, con dos o tres excepciones a nivel nacional, están en un pésimo estado. Mientras que hay localidades que, además de los desastres naturales por, provocados por la actividad humana, producen hechos que, a estas alturas, deberían ser parte del pasado. La falta de agua. La gran deforestación produce grandes inundaciones y al mismo tiempo grandes sequías, produciendo gran escasez de agua en zonas como el Chaco Boreal, donde el líquido elemento es esencial. Es increíble que... Con el pantalón paraguayo y las enormes cantidades de arroyuelos que se desprenden de esta no haya agua en el norte. La desertificación es la muerte anunciada de la ganadería. Denunciamos nuevamente el despido del gerente de desprestación del IPS, Pedro Jalle, que venía denunciando las irregularidades de la incapacidad y la corrupción de la actual gestión administrativa ...que permite y promueve el vaciamiento de los fondos jubilatorios de los aportantes... ...lo que se traduce en la falta de medicamentos, camas y los insumos más básicos como el algodón. ¿No hay camas? ¿No se utilizan los nuevos equipos? Lilianza Maniego tiene mucho que ver. La única solución es ya se movilicen todos los jubilados y pensionados del IPS... ...y no permitan que vayan a dejarlos sin cobertura... La plata del IPS es de sus aportantes, de nadie más. Yo mucho ya reflexioné por qué estoy acá. Mucho ya me quedé pensando cuando estoy solo. ¿Cómo posible que sin dinero, sin estructura, sin irme a arrodillarme ni una sola vez ante un multimillonario poderoso que llegue a la intendencia municipal? y no porque soy muy guapo no porque soy más inteligente no porque soy más carismático es porque así como el ciudadano promedio estoy podrido de este sistema y siendo interrante seguía estado harto de este sistema el mismo sistema que, al que se aferra al que desesperadamente intenta mantener los tiempos cambian las necesidades cambian la mentalidad cambia, la gente evoluciona y todavía nos están dando cuenta de que de que estamos en ese mismo momento de la historia en nuestro país. No es porque nuestro equipo es un equipo invencible, un equipo poderoso, no. Porque sentimos lo que siente la gente y porque representamos lo que la gente quiere. Y para eso no se necesita dinero no se necesita poder, no se necesita padrino, no se necesita formar parte del sistema. Todo lo contrario, solamente necesitamos ser auténticos, solamente necesitamos estar convencidos de que estamos del lado correcto de la historia ómente necesitamos creer en nosotros mismos y en nuestra que pasan el mundo en la humanidad que el joven ahora no puede vivir en paz que pasan el mundo en la humanidad que el ser joven señores inspira maldad que pasan el mundo en la humanidad que el joven de ahora no puede vivir en paz que pasan el mundo la humanidad del joven de ahora no puede vivir en paz nadie nos comprende estamos solos y aislados por eso tomamos caminos equivocados que el en el mundo en la humanidad el joven de ahora no puede vivir en paz y el en el mundo en la humanidad el joven de ahora no puede vivir en paz. Ellos dicen que el futuro de nuestra Venezuela está en la juventud de ahora y no lo dejan estudiar. Que pase en el mundo, en la humanidad. El joven de ahora no puede vivir en paz. Que pase en el mundo, en la humanidad. El joven de ahora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 igual el joven al girador por su libertad que pasa en el mundo en la humanidad que el joven de ahora no puede vivir en paz que pasa en el mundo en la humanidad que el joven de ahora no puede vivir en paz el Estudia todo el mundo, siempre, siempre, amor y paz. Vamos a tratar el tema de Nicaragua, que está en la cresta de la ola. ¿Por qué tanta agresión e inquina por parte del imperio norteamericano e israelí hacia este pueblo que eligió a este gobierno por el 67% de los votos y que en 14 años de gobierno viene modificando profundamente la situación social, económica y cultural de este pueblo tan sufrido por la miseria, la guerra de liberación y la de los contras, apoyada y financiada por los Estados Unidos y los monopolios transnacionales, el analfabetismo y todas las miserias que aquejan a los pueblos del continente oprimidos, ...por élites opulentas, beneficiarias de esa miseria popular. En Nicaragua, el sandinismo está por segunda vez en el gobierno... ...después de que la población, cansada de la guerra... ...primero de liberación y luego la contrarrevolución... ...de los reaccionarios y fascistas, le creyó a los chamorros... ...y derrotó a los sandinistas. Estos tardaron casi 20 años... ...en volver a ganar, con la fuerza, el carisma y la potencia del comandante Daniel Ortega... ...y de la ex guerrillera y dirigente sandinista, aguerrida y excelente comunicadora, Rosario Murillo... ...con ellos en el gobierno pasó a ser uno de los países con mayor reducción de la pobreza... ...y la desigualdad social a nivel mundial desde el 2007... La pobreza en 14 años bajó a la mitad la pobreza extrema a un tercio y pasó a ser el cuarto país más de, de, de ser el país más desigual o sea el cuarto país más desigual, a ser el cuarto país menos desigual en América Latina. Tampoco se sabe que Nicaragua es el país con el mayor nivel de acceso al ejercicio directo, ...de la propiedad sobre los medios de producción para la clase trabajadora en el hemisferio occidental... ...siendo poco más del 50% del el Producto Interno Bruto y cerca del 80% de las unidades económicas... ...ni por ser uno de los países que más ha reducido el analfabetismo en ese mismo periodo de tiempo del 35% al 3%, o por ser uno de los países con mayor aumento en la inversión per cápita en salud, de 32 a 70 dólares, y con la mayor reducción de mortalidad infantil, de 29 a 11.4 por cada 1.000 nacidos vivos. Tampoco se sabe, por el bloqueo informativo de los medios de prensa hegemónicos, ...de que es uno de los países del mundo... ...que más redujo la brecha de género. De la posición 90 pasó a la 12 en sólo 14 años. El país con la mayor cantidad de mujeres en su gabinete... ...el 58.82%. El cuarto con la mayor presencia de mujeres... ...en el poder legislativo, el 48.4%. Y el que de forma más radical... ...aplica el criterio de equidad de género en su política social. No se le conoce por ser de los que más ha aumentado la cobertura eléctrica... ...del 53% cuando tomó en el 2007 al 99% al comenzar el 2021. Y el que más ha aumentado sus fuentes de energías renovables del 2% al 90%, ni por ser el país más seguro de Centroamérica y uno de los más seguros de América Latina con un índice de 3,5 homicidios al año por cada 100.000 habitantes, siendo Costa Rica el más cercano con 11.2 y no es noticia Nicaragua por tener uno de los gobiernos del mundo con el mayor apoyo popular sostenido durante una mayor cantidad de tiempo, con índices del 60% en los últimos 11 años de manera ininterrumpida. Es noticia para los medios hegemónicos porque ha decidido detener a una serie de individuos que vienen pidiendo sanciones unilaterales de una potencia extranjera y hostil, ...contra instituciones y ciudadanos nicaragüenses... ...con el objetivo de boicotear la gestión pública encaminada... ...a la aplicación de políticas de Estado... ...determinadas por la legislatura... ...incluida la implementación de programas sociales... ...gracias a los cuales Nicaragua ha alcanzado los índices... ...antes señalados en la aplicación de su modelo de transformación social... ...y mejoría en las condiciones de vida de la gran mayoría de los ciudadanos. Los cargos fundamentados en la investigación de comisiones mixtas... ...de la legislatura las legislaturas y la fuerza de seguridad demuestran... ...primero, conspiración al servicio de esa potencia extranjera, Estados Unidos... ...en aras de la desestabilización del país mediante la puesta en práctica de acciones terroristas y violencia en violentas en general. Segundo, lavado de dinero en las operaciones financieras de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, que además financiaba a periodistas, analistas políticos, entre comillas, e inclusive escritores, todos ellos autoproclamados independientes, con dinero adecuado provenientes de agencias conocidas por sus vínculos con campaña desestabilizadora contra gobiernos no afines a los intereses de Estados Unidos de América, siendo algunas de ellas las conocidas USAID, NED, Fundación Soros y también agencias europeas como Oxfam, financiamiento que ha sido reconocido por las personas implicadas. Tercero, Graves anomalías en el manejo de los recursos financieros de una entidad bancaria con el fin de apoyar las actividades ilícitas vinculadas con los fondos provenientes de las agencias mencionadas. Hay una red delictiva que está muy comprometida con los medios económicos y políticos costarricenses que tienen vínculos con esta gente y otras en el resto de los países centroamericanos pero a los norteamericanos le importan esto porque pretenden influir en las elecciones de noviembre en Nicaragua para consignar especialmente las mismas leyes que existen en la mayoría de los países de Latinoamérica cuyos gobiernos, haciendo el de injerencismo, han condenado su aprobación y aplicación en Nicaragua. La OEA, por ejemplo aprobó en estos días una moción que básicamente acusa a Nicaragua de una utilización política de la justicia. Es una obra maestra de la hipocresía. No solo porque no toma la más mínima nota de la realidad de los hechos e impone, lo hace, una lectura totalmente politizada de los acontecimientos, sino también porque exige a Nicaragua lo que no pide a ningún otro país. Al mismo tiempo, la falta de interés por la investigación judicial que está sacudiendo a Costa Rica, cuya clase dirigente se cuenta entre las más corruptas del mundo, parece cuanto menos curiosa. Lo mismo que se investiga en Nicaragua, solo que la mira está puesta en Managua y vendada en San José. Es extraño, entonces, que en un momento de grandes convulsiones en el continente, Colombia y Brasil, con emergencia humanitaria el primero y una emergencia sanitaria el segundo, la OEA encuentre la forma y el momento para hablar de Nicaragua. Curioso, ¿no? La represión permanente que desde hace 47 días tiñe de sangre y dolor las calles de Colombia puede ser visto como un problema enorme. ...en Bogotá o Cali. ¿Represión? Aparte de Colombia y la matanza chilena... ...la feroz represión de hace unos meses... ...en Panamá y Costa Rica... ...mereció la atención... ...no mereció la atención de la institución. Menos aún el intento de golpe... ...de Estado en Perú. Hay tres de esos detenidos que... ...en algún momento... ...tuvieron cargos muy importantes... ...en el primer gobierno sandinista y algo que los sectores de la izquierda política del continente, por desconocimiento o falta de brujo la política, los defiendan como si se trataran de los mismos revolucionarios que fueron antes. Estos ex-sandinistas se pasaron a la fila de la derecha desde inicio de los 90, cuando aún militando en el Frente Sandinista de Liberación Nacional, pregonaban la renuncia al socialismo, al in, al antiimperialismo, a la lucha popular y al carácter de vanguardia del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Hasta que finalmente, derrotados en lo interno, en el Congreso Extraordinario de mayo del 94, optaron por abandonar las filas del Frente y fundaron un partido político que por un tiempo se auto sandinistas, pero que después terminaron dejando de lado, como era de esperarse, de modo de que quienes los continúan llamando sandinistas, si es tanto el cariño que les tienen, deberían respetarlos un poco más y no imponerles una denominación con la que ellos mismos no quieren ser identificados. Hay muchas acciones contra el FSLN y el comandante Daniel Ortega en particular que estos sujetos desarrollaron como legisladores. Serán otro tiempo, volveremos con Nicaragua porque queda mucho por contar a nuestros oyentes sobre lo que el imperio del dinero, la trata, las drogas, la miseria, etcétera, no quieren que se sepa. año de 1959 corrían la marcha de los estudiantes la valió la policía. Desde entonces comenzamos a preparar la ofensiva porque un sistema de violencia con violencia se derriba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Un sistema de violencia con violencia se derriba. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, un sistema de violencia con violencia se derriba. Con bandera roja y negra y una ley en escrita, dice que ninguno tenga más de lo que necesita. Por este es Nicaragua, los ricos compran candado, pero por la cerradura, a tots els lugares tu santista se vestia ay ay ay ay, ay. Dame mucho guerrillera de la América Latina ay ay guerrillera ay ay ay ay ay dame mucho de la América Latina ay ay ay de la que los miro y no los veo Decía tan yo somos la loco de tanto verdeo Igual que el imperialismo Cuando se cambió la historia El día que nuestro pueblo quiso suya la victoria Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay El día que nuestro pueblo quiso suya la victoria Ay, ay, ay, ay pueblo hizo suya la victoria más de 28 años han pasado desde que la dictadura de alfredo trosner en paraguay terminó y aún en el presente hay secuelas de dicho régimen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 Y además se están produciendo la Sputnik V rusa en Buenos Aires, alrededor de 489.000 dosis de la 1. Ya produce junto con México la AstraZeneca, la de base equina que es completamente nacional, producida por un organismo estatal y hay posibilidad de fabricar también las de origen cubano como la Abdala de tres dosis están en primera fila en el sur del continente en prevención de la salud pública. Hay otras cosas importantes que no avanzan, como la designación de nuevos jueces y fiscales y la democratización de la justicia, los asesinatos de jóvenes de Maldonado a manos de la Gendarmería, de Gendarmería, los hechos criminales contra jóvenes como Luciano Arruga, por la bonaerense que se constituyó en emblema de lucha por sus características en los casos del llamado gatillo fácil o terrorismo de Estado en democracia. Avanzamos en derechos sociales, económicos y políticos de la comunidad trans, pero los ponemos nuevamente en peligro por la ecléctica política de retasear soberanía plena en la defensa de la potestad estatal del control de la navegación, ...de los puertos argentinos hacia el exterior... ...que hoy controlan empresas extranjeras que posibilitan... ...las evasiones de divisas y productos argentinos sin control posible. En el gremio de prensa estamos en alerta por la precarización cada vez mayor... ...de los trabajadores que deben informar. Hubo despidos y hay paro en Noticias Argentinas... Como repite el CIPREBA, sin trabajo no hay periodismo esencial, ni libertad de expresión, ni derecho a la información. Basta de de prensa precarizada. Tenemos en estos días un nuevo aniversario del asesinato de Daría Santillán y Maxi Costecchi. Como siempre, y ya es habitual, los responsables políticos gozan de plena libertad y movilidad. Están libres y siguen jodiendo. Saludamos a las y los familiares, amigos y compañeros de ambos y no dejaremos de levantar las banderas de redención social que ellos jalonaron con su sangre. Al barrio la fe y a los barrios que los llevan en la mente y el corazón. Bueno, llegamos al final. Este, realmente... Queríamos no olvidarnos de un hecho, de un evento muy interesante que se va a dar el primero de julio, este, con el compañero cantautor Alberto Rodas, con su canción de esperanza, allá en Obradora Cultural, Piribébui, 916, esquina Montevideo. Jueves primero de julio a las 21 horas. Es gratuito, dentro y fuera de Facebook. Esperamos que lo acom podamos acompañar a este gran cantautor, muy prolífico y muy solidario. Un abrazo a todas y todos.